¡Ey! Chocolate y diamantito ¡Guau, guau, guau, guau, guau! Un oh, café bien calentito <risa> ñe, ñe, ñe, ñe, ñe, ñe, ñe, ñe, ñe! ¡De la cama a gustito! Ay ay ay ay ay, ay, ¡Ay, ay, ay, ay, ay, Con el libro de los compás Para celebrar la Navidad Alegremos corazones ¡La, la, la, la, la! La la la, la. Sí. mil millones de emociones porque ya llegó la Navidad. Uh. Preparemos la morada, la la, la la la la la la la. Esta alegre temporada para celebrar la Navidad. Uh. Chocolandee El río y las semillas, qui qui qui qui aquí Una buena ensaladilla, ña, ña, ña, ña, ña, ña Todo el mundo con sonrisas, Son ¡Oh! las cosas que queremos para celebrar la navidad Alegremos corazones, la la la la la la la la Mil Millones de Emociones Porque ya llegó la Navidad Preparemos la Morada La la la la la la la la la Esta alegre temporada Para celebrar la Navidad Para celebrar la Navidad Para celebrar la Navidad ¡Feliz Navidad! ¡No esperan nuevo!